Gracias Por estar aquí, Señor, que se olvide de todo, no hay nada que no sea adorada a Dios esta noche. すみません。 何 みあどらしょ ごはんとすてきなのに、ありがとうございます。 エ e ーゼカデテエサーゼカデテエ e ーゼカデ lo que エサーゼルカデティエサーゼルカデティエサーゼルカデティエスロケネロエサーゼルカデティエスロケネロ e サーゼルカデティエ e ロケネロエサーゼルカデティ エサーセルガデスロー e サーセルガ Ja、cubra Su presencia aquí d i デ e r ロー Cuando、sabemos quiénes somos cuando estamos en su presencia no hay nada no hay nada que pueda ser más importante El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 2. El Señor le habla también y le dice: Anda, clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra. No sembrada, Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraron pecarán, mas vendrán sobre ellos, dice Jehová. Dios levanta al profeta Jeremías con un mensaje en medio de una generación que se había olvidado de él, que se había olvidado de la santidad, que se había olvidado de la palabra, que se había olvidado de la verdadera adoración. Dios levanta a Jeremías en medio de un pueblo con un mensaje: ¡Vuelve! Vuelve a Jehová, vuelve a tu Dios. Encontramos a Dios hablando en toda la historia de la salvación, desde que Adán pecó. Dios levanta profetas, Dios levanta jueces, Dios levanta reyes, hasta llegar al punto de enviar a su propio hijo con un solo mensaje. Tú sabes qué mensaje es: es el mensaje, vuélvete a Jehová, vuélvete al Dios que te c r e ó vuélvete al Dios que te salvó, vuélvete al Dios que te levantó, vuélvete al Dios que e Vio a su hijo unigénito para darte vida. v u e l v e t e al Dios que dio todo lo que tenía para amarte. Dice el versículo 5 de Jeremías 2: Que maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tomaron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto? Que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Dice Dios, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? maldad vieron en mí? ¿Qué maldad? ¿Qué pasó? ¿En qué momento la iglesia se d e s v i ó ¿En qué momento dejaste tu primer amor? ¿En qué momento te, te desviaste? ¿En qué momento te apartaste? ¿En qué momento dejaste de estar apasionado por Él? ¿En qué momento dejaste de disfrutar el tiempo de adoración? ¿En qué momento empezó a ser una carga el ministerio que hacías? ¿En qué momento? Le pusiste precio a lo que hacías para Dios? ¿En qué momento le pusiste precio? ¿En qué momento le pusiste precio al servicio a Dios? ¿En qué momento le pusiste precio a la predicación de la palabra? ¿En qué momento le pusiste precio a la unción? Por eso el mensaje del Espíritu esta noche es una vez el mismo: vuelve, vuelve. Vuelve a las primeras obras. Recuerda de donde has caído. Arrepiéntete y vuelve. A las primeras obras, si no vendré y quitaré mi candelero de en medio de ti, dice el Señor. Hermanos, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de visitación, viene un tiempo de presencia de Dios para aquellos que estén dispuestos a volver a Jehová a su corazón, aquellos que estén dispuestos a volver al primer amor, aquellos que estén dispuestos a volver a hacer las primeras obras. Pero tengo que decir esto también. Vienen días en los cuales Jehová quitará su candelero de aquellos que no recuerden, que no se arrepientan y que no vuelvan al primer amor. Esta nación oirá Oirá una voz, oirá una voz, oirá una voz que dice: Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve. せん。Para siempre, que